La Agencia de Desarrollo Integral del Sur de Zacatecas hace una invitación para que nos acompañes a la inauguración de las instalaciones y la Expo ADI 2015 este miércoles 14 de octubre del 2015 en punto de la 1 de la tarde en la calle Ignacio Rubio número 1 en el centro Puchipila Zacatecas.